Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió vio al niño y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él dijo de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón ¿Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió ¡Ve!